La noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en Villa Regina, en Los Toldos, en el Valle de Calamuchita, en Junín, en Salto Encantado, pero será la tarde en Jujuy, señor Hernán y u n e s y seguramente el crepúsculo en Esquel, la mañana en Capilla del Monte y en Río Negro también, ¿sí? Desde todos esos puntos y conforme nuestro planeta gira, esperemos que. Que por algún tiempo más <risa> se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, allí a un exoplaneta, ¿sí? De otro sistema, seguramente solar, dentro de la galaxia o muy, muy lejos, como dice usted, sí, exactamente. Allí viaja nuestro mensaje tratando de tomar contacto con alguien. Tal vez que nos conteste probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Además de las calamidades que los seres humanos hemos creado habitando este planeta, también existen desastres naturales que no podremos controlar. En unos miles de años nos encontraremos ante otro periodo glacial. Después de un intervalo que permitió el rápido ascenso de la civilización y nos dio la oportunidad de extendernos, antes que transcurran unos 10.000 años, nuestras ciudades desaparecerán bajo montañas de nieve y el frío liquidará nuestro típico rasgo sensitivo.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 En algún lugar en internet se escucha Big Bang, todo eso a través de la red satelital de Farco y, por supuesto, el streaming de frecuencia cero. s í Allí estamos. Un gran saludo a Cristian Torres y Pepe Frutos de Farco. Y a nuestro amigo Gustavo b o l a s i n i Gustavo Bolassini. Del retorno del gigante. Que. Sí, sí, sí, ya. Ya vi, ya vi, ya vi su seña, seguramente. Usted pensó que no lo recordaba, pero sí, mi querido amigo Gustavo b a l a c i n i siempre está presente, sí. Allí en el Retorno del Gigante, Radio Show, allí estamos junto a Gustavo, por supuesto. Además del frío glacial como amenaza, también cabe la posibilidad de que el supervolcán durmiente que se encuentra bajo el parque. n a c i o n a l Yellowstone despierte de su largo sueño, rompa en pedazos a los Estados Unidos y envuelva a la tierra en una asfixiante y venenosa nube de hollín y escombros. Younes escucha atentamente y dice que va siendo tiempo de esconderse. どどどどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどどどどどど Pensando sin cansarse, se nos puede oír también a través de 97.5 Radio Regina en Río Negro, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, y también a través de www.fmlaporteña.com. Allí, gracias a Hugo p e l e n g estamos al aire. s í Si no es una glaciación o un inmenso volcán que estalle, Los terrícolas nos encontramos a merced del impacto de otro cometa o meteoro, similar al que contribuyó a aniquilar a los dinosaurios hace 65 millones de años. Ahí estaba Montenegro, au s i e l o sí, seguramente. Fue entonces cuando una roca de unos 10 kilómetros de diámetro cayó sobre la península de Yucatán, en México, lanzando al espacio toneladas de escombro, de fuego, que luego cayeron a la tierra, marchando en polvo. saludo s y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de Frecuencia Cero, por supuesto, y 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Galeuche en Esquel, provincia de Chubut, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, 92.1 FM Del Lago en el Valle de Calamuchita, Córdoba.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 Si de catástrofes pasadas hablamos, la explosión del volcán Toba provocó que nubes de ceniza oscurecieran el sol y causaran la brusca caída de las temperaturas en todo el mundo. Con el marchitamiento de la vegetación, toda la cadena alimentaria se rompió. Los dinosaurios herbívoros murieron de hambre, seguidos por. Los carnívoros, ¿eh? y Leo y, y a u s i e l i o que andaban buscando cerveza y no, no encontraban. Así que al final, el 90% de las formas de vida del planeta perecieron, dejando una sensación similar a cuando mi chica me dejó.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 Y el viento cósmico sopló y se nos llevó a Esteban Cerioni, ¿eh? un gran amigo, músico a quien tuvimos el gusto de conocer y disfrutar, por supuesto. ¿eh? Amigo de José Luis Castaño, de e Sperlungo, de, de Bolassini, un latero, un, siempre rockero, ¿sí? un músico excepcional, simple, sencillo, que bueno,、eh, será polvo de estrellas seguramente, rápidamente, seguramente, sí. Este, un gran músico y su música sonará por siempre, por supuesto. Vaya nuestro recuerdo y homenaje desde aquí. Falleció tocando, tocando su música en el escenario. Pero bueno, la vida tiene estas cosas. Durante milenios hemos vivido felizmente ajenos a la realidad de que la Tierra flota en medio de un enjambre de rocas potencialmente mortíferas. Solo en la última década han empezado los científicos a cuantificar el auténtico riesgo de un gran impacto. Ahora sabemos que existen varios miles de objetos próximos a la Tierra que cruzan la órbita del planeta y representan un peligro para la vida en él, pudiendo ser algo más que un asesino sentimental. ご主人は、この家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族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 Pero estos son solo apenas los que hemos sido capaces de localizar. Los astrónomos calculan que en el sistema solar puede haber millones que podrían cruzarse con nosotros haciendo foco. どどどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど Michio Kaku alguna vez entrevistó a Carl Sagan y le preguntó por el peligro de que la Tierra estuviera en el camino de una gran piedra. La respuesta del célebre astrónomo fue que vivimos en una galería de tiro cósmica, rodeadas nuestras vidas de constantes amenazas. Es solo una cuestión de tiempo para que un asteroide de gran tamaño acierte en chocar contra el planeta. Ese día los escombros y la ceniza enturbiarán el aire y tornarán al agua oscura.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 Hay uno que empequeñece a todos los demás. Dentro de 5 mil millones de años, el Sol se expandirá formando una gigantesca estrella roja que llenará todo el cielo. El Sol será tan grande que la órbita de la Tierra quedará dentro de su llameante atmósfera. Y el calor abrasador hará imposible la vida en ese infierno.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 Nos acordamos de él. A q u i q u e c u a l i a n o de Gigantes Gentiles. La verdad, emocionante su, su, sus palabras respecto de Esteban. A Alex Sentana de Busley Park, Sydney, Australia. A Icarus Music por su aporte de música para el programa. Y al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de. Hernán Yunes, <risa> solamente Yunes, ¿sí? Edgardo c i e l o y León Motero no existen. b u e n o eso es lo que dice Hernán Yunes, ¿no? por supuesto. Cuando ellos están aquí, dicen lo contrario. <risa> Muy bien. En la conducción, Jorge Ingeniero, s operación técnica y puesta en el aire. Hernán Súnez Malagrino. A la pucha. Esto no lo esperaba, sí. El único que tiene locutora propia, sí. Dirección General Hernán Neisich. Ni siquiera el locutor tiene locutora.、No. Colaboran Lucas y Javier, que nos divierten, por supuesto, también. Una realización B y Asociados a para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigbanfrecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página. www.bigbanradio.com.ar d También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr En Meliones Radios, TuneIn, Simple Radio, Radios, Radios.com Radios Net de Argentina y de Brasil Y en iBox tenemos algunos problemas Pero bueno, ya lo vamos a arreglar Todo eso que no le gusta a Matías l e v i n por supuesto Será hasta la semana que viene, chao